intentar eh, avanzar en la independencia, intentar avanzar en la soberanía, intentar avanzar en la resolución de los conflictos, los que han hecho gregas, los que han hecho no sé qué, el PNV no lo ha hecho. EA se ha sumado recientemente a Bildu, pero eh, UPN no lo ha hecho, el PSOE tampoco lo ha hecho, el, el, el PC español ha estado por ahí meditando en las, en las nubes del de interclasismo y no ha, y prácticamente ha desaparecido el, el grueso la, la izquierda que sea que se ha quemado que sea que se ha involucrado y que se ha metido en esos conjuntos ha sido eh, la mayoría aplastante de español la mayoría aplastante de la izquierda de Archale. basta ver unas manifestaciones de la izquierda de Archale, ¿quién va? Eso tenéis una forma muy muy muy fácil de comprobar, no mirar tanto a la vestimenta de las manifestaciones de la izquierda de Archale, sino un viejo método de un socialista revolucionario del siglo XIX que decía, para ver el componente de clase de una manifestación, fijaros en los zapatos, y, y es cierto, Basta fijar en una manifestación de alchar de, de, de los zapatos y veréis zapatos proletarios. veréis marcas proietarias eh, eh, que aunque parezca no sé qué son de marcas falsas que y es así ese es el componente real de la, de la izquierda y ese es el componente de puro trabajador ¿no? y es esa es esa dinámica con zapatillas <risa> Es esa dinámica. ¿eh? Entonces, ¿cuál es la función en estos momentos? ¿Cuál es la función del pueblo trabajador? Es una clara que tiene que asumir, que ya ha asumido, que tiene que asumir, que es el único sujeto que puede llevar a Euskal Herria a la independencia, al socialismo, a la reunificación nacional, a la re y a una sociedad no patriarcal. Si no lo hace el pueblo trabajador, no lo va a hacer la democracia. Eso que quede claro. Y, y se va viendo. o sea Se está viendo ahora los llamados que está haciendo Bildu una y otra vez al PNV, una y otra vez eh, al PNV, y, y, y como Urkullu, Ercoreca, Erivar, se ríen a la JETA. O sea, se ríen a la JETA, negocian y pactan con, con el PSOE, con el PP donde haga falta, etcétera, etcétera. Y de vez en cuando en algún ayuntamiento por circunstancias muy concretas, hacen un comunicado pues para pedir algo sobre los presos o, o punto, nada más. ¿no? Pero lo que son las decisiones estratégicas, las decisiones económicas, las decisiones políticas, las decisiones de representación internacional, las decisiones culturales, las decisiones represivas, la burguesía vasca y la burguesía en general, UPN y PNV, tienen muy claro que es un que la su supervivencia como clase es el Estado español. Entonces queda solamente el pueblo trabajado con una función muy clara, ¿no? una, que es la única fuerza que puede llevar adelante la perspectiva, digamos, de independencia de la perspectiva del socialismo. ¿Cómo lo tiene que hacer? Pues la única alternativa que tiene esta este, este conjunto pueblo progreso es eh, digamos mezclando o simultaneando dos niveles. Esto lo que voy a decir ahora es muy abstracto, pero a la vez se entiende muy fácil. ¿eh? Son dos procesos. son dos procesos porque vosotros mismos los estáis aplicando aquí, que no se explican cómo revolucionar el trabajo, ta, ta", todo eso aparece en todas partes, aparecen todo el movimiento sindical, aparecen movimientos populares, aparecen reivindicaciones concretas, sin embargo, Eh, en, en explicaciones como estas conviene dar más un poco una pedagogía más sencilla y más adecuada y son dos procesos que van paral son unidos pero los vamos a explicar paralelos en, en, en la exposición analítica pero van unidos en la práctica uno lo que se llaman las cuatro A's. las cuatro A's. las cuatro bases son? son muy fáciles uno es el fenómeno de autoorganización el gasteche por ejemplo ¿no? el fenómeno de autoorganización y eso aplicarlo al conjunto del pueblo trabajador vasco en cualquier nivel. ¿eh? Autoorganización quiere decir pues los gastos de Galdacao se organizan por ellos mismos para no depender del Ayuntamiento, ni de Bildu, ni del PNV, ni del PSOE, ni de nadie, sino por ellos mismos, para no depender de préstamos bancarios o de cajas de ahorros, porque todo préstamo económico es una deuda política, para no depender de de eso, etcétera, etcétera, se organizan a sí mismos para recuperar una cosa que es un gasteche. Eso se llama autoorganización. Y eso es imprescindible. un Cualquier lucha se tiene que organizar a sí misma sin depender de un poder, porque el, el poder, el que sea, el ayuntamiento, incluso aunque sea de Bindu, el ayuntamiento o lo que sea, tiende a controlar Entonces lo que tiene que hacer en este caso la conduct una empresa, los trabajadores de una empresa en un barrio o, o consumidores eh, los movimientos que están saliendo ahora, por ejemplo contra la pobreza energética contra eh, el pago a la luz o reportn la luz el problema del agua uy, o, o las mareas verdes o las mareas blancas en sanidad y en educación etcétera ¿no? la gente se auto organizaizado y ese es el primer criterio. El pueblo trabajador no se puede organizar en partidos burleses. Tiene que tener su propia organización política, que es la izquierda del chalet, independiente políticamente de la burguesía. Y de la misma forma que el Gasteche es independiente del ayuntamiento, es independiente de las instituciones juveniles del gobierno vascongado, etcétera, etcétera, es independiente ¿por qué? Porque se ha autoorganizado a sí mismo. Este es el primer criterio. Para la vez el gasteche vosotros mismos aquí os tenéis que gestionar. Tenéis que saber cuántas botellas de pacharán de pacharán necesitáis para emborracharos esta noche. Entonces tenéis que negociar, eso es una autogestión con los recursos que tenéis, unos pedís pacharán y otros pedís vodka, esos son los más finos. Entonces eso es una autogestión colectiva. Os gestionáis a vosotros mismos, no no pedís eh, un consejo al párroco. Eso lo harán los cristianos pero desde un desde un movimiento juvenil coherente la gestión del gasteche es gestión autogestión del propio gasteche. No es una no es una gestión que te viene del del pueblo. Todavía empezamos a comprender, empezamos a comprender la relación entre autoorganización, yo me organizo a mí mismo y no dependo de un, de un préstamo de un ayuntamiento, no dependo de una decisión externa y yo me gestiono a mí mismo porque si yo dependo de un préstamo de un municipio o dependo de un préstamo de un bancario, o dependo de no sé qué, eso es una duda política, y el que me ha prestado eso, me va a empezar a cobrar. Y oye, cuidado, no sé qué, no sé cuánto, no me estropees la casa, oye, me tienes que pagar esto, me tienes que devolver lo otro, no. Yo me gestiono a mí mismo. Yo haré mis fiestas, <coughs> haré en el sacaré dinero de no sé dónde, pero lo hago yo, y yo me gestiono a mí mismo. Eso cuando yo me gestiono a mí mismo, que estoy haciendo? Me estoy autodeterminando, la tercera que es autodeterminarse, es decidir yo mismo mi futuro, colectivamente es el pueblo trabajador vasco el que se tiene que organizar fuera de la burguesía es el pueblo trabajador vasco el que se tiene que gestionar a sí mismo como movimiento fuera de la burguesía, porque han atacado a las arricos, porque atacaron a los movimientos populares, porque han atacado a Escapena, porque han atacado a todo prácticamente menos por ahora a la que ya le tocará el turno, porque no permiten que la izquierda barchale se autogestione a sí mismo. La izquierda barchale tiene que admitir los planes de gestión impuestos por el estado Unidos. Pero cuando la izquierda barchale, cuando un gasteche se gestiona a sí mismo, se autogestiona la autogestión, se está autodeterminando. Autodeterminarse, ¿qué es? Como colectivo, que yo decido lo que yo hago. La autodeterminación es esa. O sea, no solamente es una gestión administrativa técnica de que colores vamos a poner aquí todo negro, todo todo eso no no eso es una gestión interna la autodeterminación ya es una proyección al futuro yo quiero un gasteche para esto gestiono un gasteche para esto no me endeudo por esto y estoy pensando en que me autodetermino así, así, establezco relaciones con otros gasteches, con otros movimientos juveniles, etc. eso es la autodeterminación Pero claro, hemos visto tres partes, si yo me autoorganizo, yo me autogestiono y yo me autodetermino, ¿de qué me sirve todo eso si no me autodefindo? Y era la corta. Y la autodefensa es la, la prueba decisiva. De, sí, la autodefensa puede ser de muchas formas, yo no tiene por qué ser aquí crear barricadas, hacer cócteles y, y desde arriba, como la Edad Media, meter el aceite hirviendo para cuando venga el propietario a echárselo encima. Eso es una forma de autodefensa, pero hay otras muchas formas, hay otras muchas formas de autodefensa legal, hablar con abogados, ver las condiciones de la casa, eh, preparar un movimiento vecinal que te proteja, si has establecido buenas relaciones con el vecindario, preparar un buen movimiento vecinal juvenil, pues que haga desobediencia pacífica, desobediencia civil, o que haga otras cosas. Eso es autodefensa en general. Todos los mecanismos, cada uno recurrirá al que quiera cada uno recurrirá al que quiera al que pueda y al que más beneficioso sea en ese momento para defender lo que es defender esa autorreorganizización defender esa autogestión y defender ese pero nada de lo que se ha conseguido sirve si no se auto la autodefensa nada de lo que se ha logrado aquí que ahora venga un policía municipal ni siquiera un cipa un policía municipal todo cachondo con que sales de potes los domingos te enseña un papel y te dice, oye, mira, el propietario ha dicho esto y por tanto lo tenéis que desalojar para el lunes, que vienen las máquinas, lo derriban y van a hacer aquí un supermercado de una cadena norteamericana, y vosotros, obedientemente, cogéis, dejáis los riñones, los dejáis todo vacío, y hecho si no tenéis un criterio de autodefensa, todo lo anterior no os ha servido de nada. Por lo tanto, los cuatro A y el pueblo trabajador vasco lo que tiene que hacer lo que hace siempre, Y la historia de Euskal Herria, y en gran parte es uno de los secretos de la pervivencia y la coherencia y la solidez del movimiento de liberación integración mascois, es aplicar estos cuatro criterios, a todas las escalas. ¿Cómo se entiende, por ejemplo, los movimientos populares, los calchales, proamnistía, antidrogas, ecológicos, feministas, si no es por medio de la autoorganización? Nunca han recibido un duro, un duro de nadie, más que puteos. Algún ayuntamiento majo ha dado dinero los familiares de presos un dinerito para ir a visitar a, a las prisioneras y prisioneros, pero eso ha sido una gota. O sea, ¿la autoorganización que es? La autoorganización fue, auto fue sacar Enin. La autoorganización fue sacar Barrilla en su tiempo, buscando una bancaria antes. La autoorganización fue para rezar de Moni, sin un puñetero mm. duro de nadie. Y toda la ciencia oficial, todas las universidades en contra de los antinucleares. Los que estuvimos en aquella guerra supimos lo que es Eh, ...sacar información de todos los que ...una asociación de vecinos si no se auto-organiza por su cuenta... ...el ayuntamiento no le va a dar una puñetera información... ...le va a decir que la ley no se queda... ...la izquierda barchales se ha creado autoorganizándose ...autogestionándose... ...nunca le han pillado a R. Batasuna una sola corrupción... ...nunca le han dado una a R. Batasuna... ...le debían 1700 millones de euros... ...en treinta y tantos años de vida política... Negaos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. O sea, 1.700 y pico millones de pesetas, una cosa impresionante. Y no ha recibido ni una sola peseta. Las arricos no reciben ni una sola peseta. El bocoteo contra Gara, contra la Berría, <coughs> las, las, las, las icastolas, ¿cómo empezaron las icastolas? ¿Cómo empezaron los eh. movimientos populares? ¿Cómo empezaron las organizaciones juveniles? Sin un puñetero duro, como habéis empezado vosotros? Eso es autoorganización, eso es autogestión, eso es autodeterminación, eso es autodeterminación entonces en vez de poner ejemplos, reivindicaciones completas que las podemos encontrar en cualquier en cualquier manual en cualquier hoja reivindicativa de cualquier huelga, o cualquier historia de en cualquier momento, lo que tenemos que explicar es lo que vertebra la lucha interna de todo esa es una de ellas, las cuatro A's pero hay otra que va totalmente unida a las As, que, que es que es el proceso que va del contrapoder al poder popular, porque la autoorganización, la autogestión, la autodeterminación y la autodefensa no sirven de nada si no tocan el problema del poder. Este gasteche que es, es un contrapoder, pero aquí no se tiene poder definido porque la propiedad del gasteche no es de la asamblea de... Eh, de militantes que estamos aquí. Mira, voy a poner un ejemplo. Hace poco, hace un o poco o dos meses, eh, el chat el Sindicato Andaluz de Trabajadores y el CUT, la Central Única de Trabajadores, donde está el Callamero y toda esta gente, no pidió eh, ayuda a la Izquierda Archale para, para para un cursillo de formación eh, los que se aplican en el interior de la Izquierda de Archale, ¿no? formación teórica. ¿no? es el socialismo, que es el marxismo, que es la economía, que es todo esto no está, ¿no? Y entonces, se dio el curso, se cogió a la mitad de los de, de los dirigentes de, de todo el complejo SATICUT, que todos son independentistas andaluces, etcétera, etcétera, estos los que recuperan cosas en los supermercados y, y, está, y eso, se cogió a la mitad y, y se desmetió en una se desmetió en una en una finca liderada una finca liberada con el bello nombre de Tierra y Libertad. Una finca ocupada por los campesinos andaluces en el año 78, por ahí en aquellos momentos, y que luego los propios campesinos y el propio SAT compró. ¿Por qué lo compró? Lo compró en una negociación, entre comillas, con el terrateniente, por una negociación que el terrateniente estaba rodeado de 400 campesinos, y que era un peso cualitativo. Era una, una demostración de fuerza, una razón contundente, y no se atrevió a exigir mucho dinero, o vendió la, la finca y la casa y todo lo vendió. porque ¿por compraron? Por el problema de la propiedad. Crearon una asociación, lo mismo que los tasarecos de la izquierda de los chales, asociación cultural, con fines, sin fines de lucro, y ahora la comuna Tierra de Libertad, donde el SAT y el CUP organizan los debates la formación de su militancia y cosas de estas esa comuna es propiedad propiedad del pueblo como dicen ellos y ese es el punto crítico por tanto cualquier cosa que hagamos nosotros que vaya de la autoorganización a la autodefensa pasando por la autogestión y la autodeterminación si no va al punto crítico de quién es el sitio si es de la burguesía o si es del proletariado no sirve para nada ¿Por qué esta casa de quién es? El propietario, no es vuestra, no es del pueblo, no está municipalizada por el Ayuntamiento de Galdacau. Y cuando el propietario quiera, envía primero al Munipa, cuando los veáis del Munipa, les veáis, venga, venga Pepito, vete por donde vuelto, va a enviar los cipayos, y si no van a ir los cipayos, a, a apoyar por la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque la propiedad no es del pueblo. Este es el punto crítico. Entonces, todo lo que sea autoorganización, autogestión, Todo eso, si no toca el tema de la propiedad, no vale para nada. Y aquí es el punto crítico realmente. ¿De quién es Euskal Herria? ¿De la burguesía española o del pueblo trabajador vasco? Ese es el punto crítico. ¿De quién es propiedad de Euskal Herria? ¿Es propiedad colectiva socialista del puro trabajo vasco o es propiedad burguesa de las transnacionales españolas del rey? Por decirlo de alguna forma. Ese es el punto crítico. Entonces, para compensar ese... para que la autodeterminación de autogestión de auto organización y de autodefensa tengan esa soya interna tengan estén arraigadas en, pues en las raíces hasta el fondo se plantea el de la propiedad o sea el del poder. y si por tanto esas cuatro las no van planteadas en el proceso del poder no tienen ningún sentido porque la burguesía por ejemplo la burguesía europea Permitió que todo el movimiento alternativista, que todo el movimiento hippie, que todo el movimiento verde, que todo el movimiento de la, de la contracultura, que todo eso floreciera. Los guilleros hippies y todo eso floreciera. ¿eh? Y no es un peligro. Y los integra. El movimiento verde alemán está integrado. El movimiento radical pacífico italiano de los años 70 y 80, con Panella y con toda esta gente, está totalmente integrado. Todo el movimiento hippie de, de, que se extendió de la lucha de los 60 y 70 cuando las Panteras Negras, el movimiento negro, el movimiento revolucionario, el movimiento antiguerra giró a todo el movimiento hippie y contra cultural eh, se extendió y giró a la derecha. Pues todo eso está integrado en el sistema capitalista, tienen sus propios bancos, su propio mercado productivo interno, sus productos ecológicos, pues está integrado dentro de la sociedad capitalista, un que todo La sociedad tiene una capacidad de absorción tremenda. Siempre que esa rebelión entre comillas, esa rebeldía, pero rebelión esa rebeldía, o sea, menos que rebeldía, esa rebeldía no toque los problemas clave antes. ¿Cuáles son los dos problemas? El problema de la propiedad y el poder, o sea, el Mientras que tú no toques el problema del Estado, la democracia te De hacer cosas, ¿no? lo, que, lo que decía fraga vamos a cambiar algo para que nada cambie que sobrevivió la propiedad española somos propiedades de españa y el estado español eh, por tanto este gastecho o cualquier otra cosa o, o, o las ricos que ahora están en juicio para cerrarlas las sabes si de la ciudad no porque está, están legalmente muy bien constituidas y, y no tienen pruebas porque todas están legalmente muy, muy bien hechas Pero lo que intenta el Estado siempre es recuperar la propiedad de la homogesía. Lo que le pasó a Kukucha. El propietario de la empresa, escuchamos Kukucha hemos dando charlas y debates a putones de veces y siempre con este problema y eran muy conscientes de que cuando la empresa del edificio fuera otro empresario a comprar les iban a echar a puñirse la calle. Y Azkuna, Azkuna, que dijo, con la propiedad no se juega. Eso lo dijo Arquina. Han tocado la propiedad la propiedad se han tocado. El pues, de Aquinera era era de la juventud del barrio de Recalde, del barrio de Recalde y del de pueblo trabajador de Bilbo. Y se actos de todas las clases. Cuando vino la propiedad real, la, la, la propiedad real del pueblo, la jurídica, la propiedad burguesa, liquidó la propiedad real. Para que eso no se produzca hay que aplicar el otro criterio. El criterio que va del contrapoder al poder popular pasando por el, el poder y eso es hecho él tiene que estar metido permanentemente con el problema, con la dinámica de las cosas que es un contrapoder? un contrapoder es esto mismo que estamos haciendo un contrapoder es una asamblea obrera un contrapoder es gara un contrapoder es eh, a mayor con todas las críticas que queramos hacer ¿eh? pero es un contrapoder un contrapoder es todo eso ¿Y por qué es un contrapoder? Porque en un espacio determinado la gente se ha auto-organizado precisamente y se autodefinde precisamente para presentar al poder concreto al poder burgués, presentarle otro poder alternativo que será milenario, será pequeño, será tímido pero no se atreve el poder a acabar. ¿Por qué no se atreve? ¿Por qué no se atreve a meterse con este agasteche? Pues posiblemente, posiblemente porque tenga miedo a que las condiciones actuales de sobreexplotación de la juventud en Euskal Herria y en Valdacao es la batalla que va a ser desalojar el Gasteche con todo lo que implica va a suscitar una ola de simpatía y de conciliación juvenil y popular. Entonces no se atreven ¿por qué? porque existe un contrapoder, puede ser pequeñito, puede ser un contrapoder. El Gasteche por ejemplo se ha explicado en, en, en la parte de... se izquierda. Esa Gastecha no han cerrado infinidad de veces y, siempre... y en una tensión que, que, que va creando en todos los sitios y ellos miden, ah, si son cuatro esto, los cerramos si no hay esto. Según como sea la autodefensa que veíamos antes de esa Gastecha, el enemigo se lo pensará dos veces. Según como esa Gastecha haya creado redes sociales y bases sociales de apoyo vecinal, se lo pensarás tres veces un contrapoder es todo aquello todo aquello en una asociación de vecinos ejemplo, que en un momento concreto los vecinos se ponen hasta las narices y cortan una calle ¿por qué? porque esa calle es imprescindible para hacer la autovía que van a hacer un hipermercado y ese hipermercado va a romper y va a arruinar a todos los pequeños tenderos que son los que prestan a partir de, de la tercera semana de mes a la gente que está en cobrina Los, barman, los que dan vida al barrio hombre que no ponen precios muy caros que prestan a las familias etcétera etc y simplemente hacen vida de barrio entonces el barrio no quiere que eso desaparezca y quiere mantener entonces, interviene el barrio organizadamente y cuando el barrio interviene organizadamente y corta la calle en determinados, eso es un contrapoder porque el ayuntamiento va a tener que prestar atención va a venir el Cristo, eso es un contrapoder todo lo que sea empezar a enfrentarse al poder establecido enemigo porque por cuestiones importantes ¿eh? cuestiones de propiedad, propiedad directa o indirecta de quién es el barrio de la gente que lo vive y el barrio no está dispuesto a cuestión de ruidos o cuestión de drogas, en toda la dinámica de liquid del barrio cogen, empiezan a permitir que haya esto, la policía, nuestra cura, ya sabe eso, de pronto empiezan a aparecer gente que empieza a vender droga, primero de la banda luego droga dura, luego delincuencia, luego la gente no sé qué, luego no es que al final el barrio hecho, hecho un cuadro, luego vienen las constructoras, derriban casas y crean un complejo para la burguesía, la gentrificación que se llama eso, y que ha sido así, pero el barrio se defiende, empieza a luchar contra la droga, empieza a luchar contra y gana. Todo lo que sea organizarse al margen de las estructuras es crear un contrapoder y en la medida en que se crea un contrapoder, en este caso un castillo lo que sea, una asamblea estudiantil, la greba de los estudiantes de ayer, eso es un contrapoder, porque obliga al señor Berto, como se llama este, obliga a repensar obliga al ministerio historia de la de maleducación del PNV a repensar la política, eso es un contrapoder. Pero un contrapoder no se tiene que quedar en un contrapoder solo, tiene que dar el salto a lo que se llama doble poder ¿qué es doble poder? doble poder es ya cuando de un simple contrapoder se da un salto y decir oye, tienes que negociar conmigo en, estamos en condiciones de negociar, con, mira, un ejemplo concreto, que, que es, pasa desapercibido, ¿eh? pero que tiene una trascendencia decisiva en la que fue en Kikurskua Adegui, la patronal de Likudkoa más poderosa, de pronto avisa que quiere poner la tercera modalidad de de contratos eh, laborales. No contratos por convenio colectivo, ni contratos colectivos de trabajadores y empresarios, sino contratos individuales. Esto que hubiera supuesto retroceder al siglo 18 Trabajador y empresario en unas condiciones atroces. Se movilizó la gente en Likudkoa tan intensamente, con unos cortes tan duros o sea corte o sea unas advertencias tan duras de que por ahí no se iba a pasar de que el movimiento obrero Fiano bueno, no estaba dispuesto a que eso no ocurra y por extensión el movimiento obrero el pueblo trabajador, Vasco no está dispuesto a que se metieran los contratos individuales retrocediendo al siglo XVIII que a la semana siguiente Adegui tuvo que lanzar un comunicado diciendo que no quería eso. Adegui en realidad no ha cejado en su empeño lo que pasa es que está reculando y está buscando trampas para meterlo por ahí. Pero la primera ofensiva ya ha sido parada. ¿Por qué? Porque existe un contra un doble poder. No existe solo un contrapoder de una fábrica. Existe un doble poder popular que la primera advertencia de un ataque duro por parte de la patronal responde al vipiendo. Y es tanta su fuerza y su amenaza y su decir, y cuidado, que te enfrentas a un enemigo muy poderoso, que en ese plan es un doble poder. Una patronal como la de Cuscoana, Adevi, lanza un buen buiplatillo, el PNV en un principio sale apoyando, el gobierno, la, la, la industria, el gobierno y lo vasco dice que le parece muy bien, pero se encuentra con un choque tan frontal por parte de sindicatos, trabajadores, entidades culturales, medios de prensa, cita tan tan directo y fulminante que en una semana ha caído 200. Nosotros no queríamos decir eso, bueno, ya matizaremos, pero no desistimos pero buscaremos un mecanismo, no sé, pero por lo pronto no he atrás. Eso por qué? Porque la burguesía vasca sabe que después de seis urnas generales Existe un doble poder obrero y Hombre, la batalla y no se ha ganado. Pero por el pronto la primera ofensiva ya para Eso es lo que se define por doble poder. Llevado algún ejemplo del Gasteche sería, por ejemplo, la dinámica de coordinar todos los Gasteches. La dinámica de, de avanzar en contactar todos los Gasteches con los movimientos vecinales a nivel de Euskal Herria, con las redes con un montón de estudios y hacer un plan estratégico, todos los gasteches tenemos que tener estos de debatidos, pero vamos a esta dinámica movimientos vecinales, movimientos obreros, movimientos culturales de los barrios tienen que estar coordinados con los gasteches y esto no es una cosa nueva, si algún día eh, pudiéramos hacer una historia del movimiento juvenil y una historia del movimiento cooperativo y la autogestión social veríamos que por ejemplo lo que está pasando en Argentina empresas recuperadas por los trabajadores que lo hacen no, un llevan una, una, una política muy parecida a los dichas de implicación con los movimientos vecinales con las pruebas con la lucha de los bajos a, a unos niveles pues, lo mismo que vale para Latinoamérica y que ha valido en, en Europa en otros momentos vale exactamente para ahora entonces lo que es un contrapoder tiene que dar el salto así un de poder en su área ¿eso cómo se hace? aumentando fuerte ¿Eso cómo se hace? Con un plan nacional. ¿Cómo se hace? Con una discusión. Que cada gasteche no esté flotando como un corchito en el océano, sino que vayan haciendo unas especies de archipiélago, una red de gasteches. Eso es relativamente fácil de De hecho, las radios libres de Euskal Herria están conectadas en red. Y de vez en cuando se hacen, no todas, pero según como sean, porque hay radios que son del PP o que son radios libres asquerosas e indecentes, pero hay dos que son, que son majas. ¿no? Entonces ellos tienen sus propias eso es un doble poder un doble poder es cuando un movimiento popular, un movimiento obrero un movimiento estudiantil o lo que sea por lo que ha sido la novedad de las batas blancas en Madrid ¿no? será por cor por, por, corporati por corporativismo sea por lo que sea, pero han parado la privatización de la sociedad eso es un doble poder entonces eso tenemos que tener en cuenta que se puede lograr o como ha amparado parte de la, la once del señor Bert en movimiento verde, en el movimiento estudiantil, o, todo, o hubo otras cosas muchas más, o fue un doble poder en Euskal Herria muy potente, la lucha contra monstruo, que simultaneó todas las formas de lucha y al final se paralizó de Moisés. Eso fue un doble poder que llegó a la tercera fase, el poder popular. Y el poder popular no es un doble poder, el poder, es el, el poder popular es el poder del pueblo el polo dimen en no ento iste por otro lado el demónico se construye sí, sí. y había cuatro centrales nucleares ¿eh? preparadas e y ispaste de demois todas esto lutera y la porta la, la cuarta era en el otro lado, que era la más tarde de todas ellas en lutera disempeto la de isparte monsepeto y la del otro lado se estaba diseñando ya una central nuclear y a ser el sitio de Europa con mayores centrales nucleares en poquísimo estado no está funcionando ninguna, ninguna eso es un poder popular que contra viento y marea para los planes de la burguesía internacional porque no solamente la burguesía española y mucho menos la burguesía nacional por tanto existe una correlación un proceso que va del contrapoder al libre poder al poder popular Y el poder popular es ya cuando tienes instituciones poderosas, no solamente instituciones legales, cuando puede ser la Diputación eso no es poder popular, porque el poder no está en la Diputación El poder efectivo está en los cipayos, que son unos instrumentos de legado del poder efectivo, es la policía, la Guardia Civil y ejército español, el cantonal de Moriola, parte de Moriola, con el gobierno militar ahí está realmente el poder y lo bueno, ahí está realmente el poder y, y la, la, la democracia es un poder eh, que te han prestado que te han prestado porque la democracia les exige que, que nosotros podemos que ganar electoralmente, el poder popular es el momento en el cual el pueblo sumando esto sumando lo otro, paraliza planes decisivos en ese momento de la democracia sí. como puesto el caso de Moïse pues se podría con otro Un poder popular ha sido el desconocido que ha habido muchas veces con eh, todas las movidas de, de de las Corricas. Las Corricas es un poder popular en funcionamiento cada dos años. No hay un solo ayuntamiento ni diputación que se atreva, ni el gobierno vaso ni el Navarro, y ahora el gobierno Navarro hoy mismo ha implantado leyes, las dudas todavía contra la euskera, pero no se atreven a paralizar la corrupción. Y pues, están deseando, ¿no? con cualquier excusa, cargar contra ella. Pero no se da, ¿no? porque es un poder popular en funcionamiento por las decenas de miles de personas que movilizan, la carga simbólica, la fuerza económica y todo eso es lo que eso implica. ¿no? Y existen realidades de poder popular funcionando funcionando en Euskal Herria. Entonces, eso es imposible. Y eso es lo que hace el pueblo trabajador. La pequeña morricía es muy pequeña, la ¿no? morricía sí es todavía mucho más pequeña la primaria burguesía puede ser del 12-10% de la población. El grueso, el 14 como mucho, el grueso es el pueblo trabajador, unos con salarios altos que no se creen obreros, se creen clases medias y siempre hay primaria burguesía, cuando viene la crisis comprenden que, que no son más que puñinteros trabajadores que pasan esto, los nuevos vagabundos, etcétera, etcétera, todo eso, pero es ese pueblo trabajador el que en la práctica, cuando lo analizamos realmente, y llegamos a estos niveles de análisis vemos que efectivamente hay cosas que se pueden conquistar porque estar hoy aquí, aquí es una conquista porque existe una relación de fuerzas lograda después de muchos años que obliga a un señor, los, las razones que sean y a un PNV que seguro que tiene como objetivo acabar con todos los gasteches que no se atreven ¿Se hubieran podido después de acabar con Cupucha a la a cierre de gasteches? Y de hecho hicieron varios cosas más inmediatamente después lo hubieran hecho. ¿Por qué no, no, no lo han hecho? Porque la lucha de lucha fue tan tremenda y sobre todo aquella manifestación que hubo, hostias, todo todo prácticamente toda la noche fue tan tremendo aquello que, que se lo pensaron de eso. eso es la dinámica que va de contrapoder a doble poder y poder popular. Dentro de toda la dinámica que va de autoorganización, autogestión, autodeterminación y autodefensión. Kukucha sabía que la batalla estaba perdida, pero hay, y hay, esto hay que decirlo muy claro, hay derrotas honrosas y derrotas deshonrosas. Una derrota honrosa es una derrota que da lecciones positivas para el futuro, da fe, da confianza, da orgullo, da, demuestra que, que hay una perspectiva del futuro. Porque demuestra que aunque tú has perdido eso, tienes la razón, tienes la coherencia, tienes perspectiva histórica, y has sacado lecciones de ahí, has aglutinado sectores, la gente te ha dado la razón, aunque hayas perdido. Es una derrota honrosa. Y de ahí también otra victoria. La derrota de Sonrosa es la que tú ni siquiera la, la inicias, la que ya empiezas a autoterrotar, negocias y te toman el pelo, y la que todo Dios quiere olvidar esa derrota y no pasa a los senadores. Y esas der, derrotas de Sonrosa existen. Una derrota de Sonrosa, pues el pacto de la mojo, en ningún caso. Otra derrota de Sonrosa, pues pues eh, la triste función dada por el comunicado de Bilbo después de la pelea de la Manita de Bilbo, Bil eso fue una derrota de Sonrosa, de que Barcharts se comunicó, no debía haber salido. O sea, eso es una derrota de Sonrosa, no no no. Aquí ya que ya ya remotamente, o sea, hay muchas más cosas de ese, ¿no? Entonces Toda la política, de toda la visión de derrotas honrosas, autoorganización, contrapoder, todo eso va constituye una única visión. Una derrota honrosa, que ojalá sea, no llegue porque se ha hecho una victoria, es que si se cierra este gastetxe, a la siguiente hay más jóvenes dispuestos a abrir otro, y a tercera otro, y a la cuarta otro. Eso es una derrota honrosa. Entonces, claro, toda esta chapa ha empezado, y digo para ir acabando ya, ha empezado precisamente con el asunto de con el asunto de de cual es el sujeto y el sujeto somos nosotros no hay otra no hay otra <risa> <tiempo te> <risa> eh, ahora son las 8 y 20 para dar Bera txilean, aztea dutxagotak uste dut Bai. Gaur bera txeta dut. Nemora gultxe dut kahu, bez? Aso gultxe eta dut kahu, peresan dut. Orduan, bez dait, amagos minutuan estabellatzen, amagos toge minutuan? Eta, hau eta etxango da, zuz artean, eh? Eee... duzu Ba, amagos toge minutu entzagoa estabellatzen. Ba, amagos Bai, baina gero gubagoas. Lan <risa> <risa> <risa> gustu dizkienia la gauzakia da, ez? Eh, o sea, eh, eh, la lampi aberaren ixeratik que definitivo o tal falta da, eh burgesa de finicino. A mí va aquí igual en el concepto en Sardán, una definición clara y actual, sin sentido. Con los de los medios de producción que viven gracias a la exportación de su lugar final. Venga, <risa> eh, yo puedo crear dinero de, no de otro sur. o sea, en el mundo financiero puedo crear el dinero En el mundo financiero no crea dinero. Tú pones un billete, vosotros los afrontáis, son un tipo de tosarecía si y no sale dinero. No, no, no. no es lo único que produce dinero hecha el sudor, ese sudor humano, ese barro de la humanidad. Lo que pasa que ha habido eh, esto es un debate recurrente, un segundo. Es un debate recurrente siempre que hay un periodo de hoja capital Siempre que hay un, un momento de expansión de expansión financiera, la gente se cree, por la propaganda y por la ignorancia, se cree que el dinero crea dinero. Eso desde el siglo XIX está demostrado que es falso. Demostrado teóricamente y demostrado prácticamente. Porque cuando las penaltas suben, efectivamente las penaltas crean dinero, pero a raíz de qué? que sacan valor, sacan dinero de otras partes de la economía de la economía productiva, de la economía de la industria donde no se invierte. Y lo que no se invierte en industria, lo que no se invierte en servicios, lo que no se invierte en educación, lo que no se invierte en absolutamente nada de nada, eso se pasa a la cementera. Entonces, lo que tenía que ir a capitales, perdón, lo que tenía que ir a hospitales, va a hospitales privados y cotizan en la bolsa. Lo que tenía que ir a alimentos, ahora por ejemplo, desde hace eh, unos años Eh, el precio del trigo, el precio del arroz, el precio del cereal, está cotizándose en bolsa. Cosa que antes no me Y como se cotiza en bolsa a futuro, el precio del trigo dentro de un año será a uh, un 5% más y dentro de 10 años será un 6% más. Yo compro trigo, lo mantengo en un silo eso se hacía gran parte de las rebeliones machinadas en Euskadi provenían de ahí, de ahí, de ahí, de eso para ah, demanda la... pero ahora encima con el factor financiero y eso crea dinero, pero ¿a precio de qué? a precio del hambre a precio del hambre en una economía cerrada como la capitalista para sacar y para meter unas finanzas tienes que sacar de otro sitio ¿de dónde tienes que sacar? Sol solamente puedes sacarlo del trabajo humano no hay otra posibilidad la... Tú vas por la mar y no ves flotando un ordenador que surge del fondo preparado para funcionar. Ni las latas de sardinas cuelgan en los árboles. Eso puede ser las canciones. Pero en la realidad solamente es el trabajo humano el que crea, lo que se llama fuerza de trabajo humana. El dinero solamente puede reproducir dinero si lo saca de otro sitio. En estos momentos, se ha creado dinero a partir de ¿no? a partir de qué de la explosión financiera hasta tal punto que hoy el mundo tiene una deuda tal que es más del 3,5 tres veces y media más que el PIB mundial. la duda mundial y eso a que viene una deuda de tres veces y media más que lo que se produce porque como no se invierte lo que se produce se va creando un globo si yo te presto a ti un euro que yo lo he sacado, se lo he pedido a un trabajador, lo he quitado a mi macho que lo vamos a pagar todos y ese día no vamos a comer postre y tú ese euro lo metes en un banco, te van a dar un euro un centimo al otro le darán un euro dos céntimos pero se está creando una economía burbuja financiera que no se basa en la producción material y en estos momentos por cada euro que, por cada euro que tiene el mundo real, efectivo circulan en economía de deuda circulan 3 euros y medio o sea dicho todavía mucho Por más tanto hay dinero que no correspond que riqueza, no corresponde a real, a, una a, una, real. a una riqueza real y eso está allá el dinero no crea dinero el dinero tiene que sacar dinero del trabajo humano entonces puede haber una enorme cantidad de dinero circulando pero como no hay producción real como no hay bienes bienes trabajando fábricas continuando, no, no no circula, no se vende, no se compra, ¿qué hacen los burgueses? Ir a la economía financiera, a la especulación, a la economía de riesgo, a las finanzas de riesgo. Eso, inicialmente eso crea una burbuja. Esa burbuja, si no vuelve a la economía real, esa burbuja estalla. Pero mientras que eso se mantiene, se crea la ficción de que el dinero quiera dinero. Entonces sí, puede haber unos muy pocos... Y especulando en bolsa se enriquezca pero cuando la bolsa se estalle la inmensa mayoría es arruina y muy pocos que han tenido la información por sobornos o por consecuencia, <coughs> por lo que sea de que la economía llega al pique muy pocos retiran el dinero antes y lo invierten en, en, en la industria pero bueno, generalmente la, la inmensa mayoría se arruina, en todos los clases financieros se arruinan los capitalistas o, o, o la gente que ha invertido en bolsa Nosotros hemos conocido y conocemos gente de la izquierda salida de la izquierda barchale, gente de MC y gente del movimiento comunista y todo eso, que se abrió en bolsa porque olvidaron los criterios fundamentales de la crítica de la economía capitalista y pensaron que te vendían 5 euros a 4 euros. Que te daban, o sea, y, y se metió en bolsa y se vendió, y todo cuando vino la crisis. ¿Por qué? Porque es así. Pero lo que pasa es que nosotros desconocemos cómo funciona realmente el sistema capitalista. Y como desconocemos cómo funciona el sistema capitalista, en los momentos de auge, cuando la propaganda hace y cuando te dan dinero... como Lleva un momento que el PP en el Estado español tomó dos decisiones estratégicas neoliberales para lo que fueron 10 años de crecimiento espúrio, que luego es el que se ha desplomado. 10 años de crecimiento espúrio. liberalización de suelo. La liberalización de suelo y el dinero barato de tal forma que los bancos empezaron a prestar como en Estados Unidos, masivamente a cualquiera. Y muchísimos trabajadores se creyeron que habían dejado de ser trabajadores, tenían salarios relativamente altos, había salido una crisis, salarios relativamente altos, pero empezaron a comprar otra casa, otros coches, a cambiar de casas otros vendían sus casas, una burbuja financiera. Y en esa situación teniendo en cuenta un montón de factores la propia izquierda, el burgués o la, la izquierda teórica en general, no supo ver, porque no tenía una, una, una teoría que explicara qué estaba pasando. entonces pasa lo que pasa. El dinero que dinero, cualquiera puede llegar a ser burgués, De hecho, los burgueses que se han enriquecido han sido pocos. Se han enriquecido mucho, pero pocos. Y en todos los años de crisis, poniendo el global de la clase trabajadora y la clase burguesa la clase trabajadora ha perdido 14 euros y la clase burguesa ha perdido uno. O sea, por cada euro que ha perdido la clase burguesa la clase trabajadora ha perdido 14. Pero ha descendido, pero han descendido tanto un poquito los burgueses, pero también los ha La crisis lo que hace eso enriquece a unos poquitos cada vez menos y cada vez más ricos y empobrece a la mayoría, menos cada vez más pobres y más es, es consecuencia de la crisis. pero el dinero no dinero. la burguesía, de hecho cada vez que hay crisis la burguesía va reduciéndose va concentrándose y va centralizándose son dos cosas diferentes pero unidas va centralizándose la concentración de capitales es, es Eh, que los capitales se concentran en ¿no? y la centralización de capitales es que un empresario absorbe y centraliza en su negocio un montón de capitales, entonces son, van quedando menos capitalistas pero más ricos y muchos de los otros capitalistas se empobrecen y pasan a ser medianos empresarios o desaparecen, generalmente hay no, negocios que duran igual como muchas otras Pero en realidad el burgués es eso y el dinero no crea dinero. Lo que pasa es que es una afición con la gente se la cree mientras funciona Y hay familias obreras que están hiperhipotecadas. Fíjate hasta qué punto es esto que ya en el siglo XIX las cajas de ahorros tenían esa función. Pedir dinero y prestar, y con la excusa de hacer asistencia social. La función social de la caja de ahorros que se llamaba, que ahora va Pero en el siglo XIX eso era tan efectivo, con las mutuas y un montón de cosas, que Marx en Capital y al consumismo lo definió como las cadenas de oro del interiorismo La gente se lanzaba a invertir en la caja de ahorros, a pedir préstamos, a comprar esto, lo que ha pasado actualmente, eh, lo que está ahora azotando. Muchísimas familias que, que pasan verdaderamente angustia y que no se atreven a decirlo. No se atreven a decirlo, pero pero sea, y, y eso <coughs> es producto precisamente de que muchísimas familias han creído que el dinero crea dinero. Pido al banco, me compro esto. ¿Cuánta gente trabajadora ha ido? Bueno, quiero vender esta casa. Eh, preparo la casa, la vendo, pido un préstamo y me compro la siguiente. Luego viene el hijo de la hija, le hipoteco, su casa no sé qué, no, cuánto. Luego viene una situación y el personal o le desahucian o se queda hasta aquí económicamente. Tiene que vender la casa, tiene que vender el coche, tiene que dejar de ir de vacaciones. Las vacaciones en el Estado español se han desplomado solamente se mantienen, el turismo solamente se mantiene por la situación del norte de África. Porque ya no va gente al norte de África de turismo. Se quedan justo en el borde de África, que es el Estado español. Y esto es eso estás hablando la economía, al capitalismo estadounidense, no otra cosa, ¿eh? aparte de las cosas primeras, eso lo estás hablando. Pero... Todo viene de ahí, de que hubo un despilfarro absoluto creyendo que el dinero creaba dinero. Bueno, el dinero solamente lo crea el trabajo humano, no la no, no posibilidad. Y el burgués es el que tiene capital suficiente para explotar un trabajador. Es el, el que tiene un trabajador a 5 es pequeño burgués. Y la economía del Estado español es una de las más altas de pequeña burguesía. El 97% el 97% de los puestos de trabajo pertenecen a pequeños empresarios. A muy pequeños empresarios, de 1 a 5 de 5 a 10 años Que no tienen ningún poder, ¿eh? porque la inmensa mayoría de ellos dependen de empresas más grandes, que son empresarios subsidiarios, que dependen de ellos y si las empresas más grandes no... El caso de Nafarroa. Nafarroa es una economía colonizada. Si se marchan las empresas automóviles de Nafarroa o de Gasteiz, La <coughs> no hay una burguesía específica como pueda la Nipuzcoa o en Iquizcua, <coughs> la economía colonizada, y aunque aparentemente es eso, es una buena cosa. El dinero no crea dinero, nunca. Yo quiero hacer pregunta. Si tú lees de trabajo, se le de capital. <risa> <risa> Porque tiene bolsa y cuando se le haría se le <risa> La cuestión es, si decimos que sujetos revolucionarios somos nosotros, ya sé que lo ha explicado mucho, no simplemente han Pero la cuestión es, para mí ahora mismo es evidente que la izquierda del chale oficial no es de sujeto revolucionario. Ahora mismo no es. La cuestión es que para definir el sujeto revolucionario necesitamos una teoría de la revolución. Seguro que sea la teoría de la revolución, podemos identificar o poner en marcha un proceso para la constitución. Entonces lo que te preguntar es, ¿de dónde identificas tú si es que existe, no existe si es que existe un objeto de revolucionario en Euskatería? No digo simplemente pueblo trabajador nuestro, ¿no? es digo eh, sujeto político dentro de ese pueblo que, autoconfientemente, Se define donde lo identifico yo? He dicho muy rápidamente y luego te otra cosa, donde lo identifico yo? En todos los sectores de tierra de amplia, que en estos momentos son críticos con una parte de software y que reivindican todo el valor de la quinta asamblea que la quinta asamblea fue desde el año 67 66-67 hasta hasta el 80 hasta el 80 fue mucho fueron los años donde se teorizó lo grueso de prohesko. I i eso sigue sí, todavía vigente en el grueso de queda challenge que son muy críticos con respecto al se sector de software aquí cualcho porque también hay que ver niveles de queda no es lo mismo la dirección de sortu que niveles de no es que, no es que, no es que, que escape que los movimientos populares ni que el movimiento juvenil y que los movimientos Un debate más en profundidad, que os respeto tener este debate aquí, cuando queráis. una Y eso requeriría otro debate, dentro de este mismo debate requeriría el debate de la teoría revolucionaria hoy en Euskal Herria. Yo soy de los que que esa teoría hay que adaptarla en estos momento pero que en su nudo central es una teoría elaborada ya desde el siglo XIX para todo el sistema capitalista, la teoría socialista, como quieras definirla, igual ¿vale? es así marxismo, como quiero definirlo, y adecuada y desarrollada en Euskal Herria en los momentos creativos duros que fueron esos años y que luego, periódicamente, se ha ¿no? con derivaciones a la derecha o a, o a posiciones de centro. Eso sí que requiere un debate, pues no quiero que os atreváis ese debate. Claro. <risa> si tenemos presa vosotros tenéis ahora chupa chumba o no tenéis ahora chupa, chupa, chupa? otro debate, ¿no? <risa> Yo, la primera primera actriz, es que pues, eh, cuando hablas de que hace falta de crear el discurso y, y volver a poner un poco en primera fila estos conceptos, ¿tú ves eh, ¿no alguien, gente, que has identificado a alguien, gente o que está... Que lo está intentando, sí, que lo ha también. Lo ha negado, se ha negado en el debate en SORTU, cuando se dijo en el debate un sector negaba que fuera un trabajador que se concede también había que quitarlo y que había que meter el concepto de ciudadanía el concepto tal, tal y eso se lo perdieron en el debate en de Softu por una parte y el otro lado la gente que dentro de Softu impuso que el concepto de poder trabajadores y con todo lo que implica sobre todo decisivo luego parece es que eso todavía nos ha hecho público en el resultado del debate pero los panfletos que ahora nos mandan Hablan de la ciudadanía, no Hablan de ciudad. Porque el román de ese sector ¿no? Ese señor, ¿eh? Ese Sí, va a lo ¿no? Esto que se habla aquí, se habló exactamente lo mismo hace 20 días en la Universidad Pública de Navarroa, en un debate organizado por el caso de la y por el NAI. Exactamente lo mismo que se está planteando aquí es una reflexión que va creciendo en todos toda escalaría. Eh, el cabreo del personal con, con lo que está pasando en una parte de la izquierda, de la izquierda no en toda la izquierda, la izquierda Porque que estemos aquí es un circunstancio. Ayer mismo un debate en Bilbo eh, que llegó a este, este límite pero no daba tiempo. si le hacía falta un, un programa máximo revolucionario y todos diciendo que hacía falta. Y un debate con mucha gente. Sí, sí. No, la cuestión es cómo ha llegado ese agente o ese sector a definir las rutas estratégicas pues por eso, eso sí que requiere una explicación más larga pero la realidad falta es meter la explicación ¿Cómo, sí. ¿Cómo, cómo ha llegado eso requiere una explicación más larga que, que con mucho más datos que en una hora no da tiempo sí, sí, sí. y yo por eso os digo que estoy dispuesto a eso, pero para mí lo interesante de tal comando de Arroyos Eh, ahora, muy bien hemos estado, ahí luego el debate en vivo, el de aquí, pues es hacer una ronda por Vizcaya y dos o tres debates, de eso. eso se puede hacer en mayo o junio, y luego hacer una chupetada ahí fuera. <risa> <risa> 無論是